...un mes que lo vamos a despedir... ...hablando de una amenaza... ...que limitará los envíos mensuales... ...de agua del trasvase Tajo Segura... ...el Gobierno Central justifica... ...recortar, pasar de los 38 hectómetros cúbicos... ...a los 27 en el nivel 2... ...para mantener así, dicen... ...la media histórica de los desembalses... ...y reducir en un 5% la posibilidad... ...de que se vuelva a cerrar el canal... ...de esta medida hablaremos hoy... ...en nuestro programa La Glorieta... ...sobre las 10 menos cuarto de la mañana... con el responsable del sindicato central de regantes y también eh, presidente de la Comunidad de Riegos del Levante Javier Berenguer. También hablaremos de otros asuntos que ayer eh, se tuvi tuvieron protagonismo en el pleno ordinario de junio y de la primera reunión general del colectivo de hostelería de Elche que ya se ha constituido legalmente como asociación. Hoy vamos a entrevistar Sobre las diez y media de la mañana, su presidente, Francisco Javier Mora, para conocer esa hoja de ruta de los hosteleros, ...que consiguieron el respaldo de los grupos municipales... ...en el acuerdo aprobado ayer en el Pleno... ...para recibir más ayudas económicas... ...en esta ocasión para el alquiler de sus locales. También en nuestra primera hora del programa... ...seguiremos hablando de esa decisión... ...de suspender las fiestas patronales... ...con el presidente de la gestora de festejos... ...y de las propuestas de los vecinos de las pedanías... ...en concreto hablaremos de la pedanía de la Marina... ...pero antes de comenzar... ...con todas las entrevistas programadas... ...repasamos la evolución de la pandemia... ...un nuevo brote de coronavirus... ...se ha detectado aquí en nuestra Comunidad Valenciana... ...al de Racel Buñol... ...se suma otro en la ciudad de Castellón... ...se han detectado 16 casos positivos... ...ninguno de ellos graves... ...el origen del brote... ...fue una reunión familiar... ...durante la celebración de San Juan... ...y según los datos de la pandemia... ...nuestra provincia no registró... ...en las últimas 24 horas... ...ningún nuevo caso positivo... Sí, la Comunidad Valenciana, cuatro... Tampoco se han registrado fallecimientos en toda la comunidad valenciana, así que las cifras nos vuelven a invitar para pensar un día más en positivo, como nos cantó Fangoria. Ik esa pues Fangoria le tenemos que agradecer este consejo de pensar en positivo para afrontar nuestro futuro y en homenaje a la apertura de todos los cines tras esta pandemia se ha proyectado en centenares de pantallas del país la película Cinema Paradiso de Tornatore, fue un fracaso en su país, Italia, pero triunfó fuera del Cinema Paradiso es un canto de amor al cine y ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, en España también fue un taquillazo cuando se proyectó en el año 1989 y su música fue obra del genio Ennio Morricone. La cantante portuguesa Dulce Pontes funde su voz con la música del premio Princesa de Asturias de las Artes de este año. Naar het gazelle de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 ...con Rosmar y Alonso. Cuando pasan diez minutos de las nueve de la mañana... ...tenemos ya la primera de las entrevistas. Ayer, bueno, ayer no, el pasado viernes... ...el alcalde se reunió con todos los entes festeros... ...y acordaron, como ya hemos adelantado... ...y hemos informado en nuestros medios de comunicación... ...suspender las fiestas patronales por unanimidad. La aparición tan temprana de rebrotes de COVID-19... ...por todo el país... Nada más terminar el estado de alarma ha cerrado, esa posibilidad que mantenía el equipo de gobierno de poder llevar a cabo algún acto en el mes de agosto para dinamizar la economía y también el estado anímico de la ciudadanía. Pues bien, para hablar de esta suspensión de las fiestas patronales, tenemos con nosotros al presidente de la gestora de las comisiones de fiestas de Ilche, Fernando Jaén. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días, José la decisión en esa reunión en la que estuvieron representados todos los entes festeros fue por unanimidad. Sí, efectivamente. Tú lo has dicho muy bien en la entrada de la entrevista. Eh, manteníamos esa esperanza para poder llegar a hacer algo, pero los rebrotes que han habido y que continúan habiendo, pues yo creo que son un aviso lo suficientemente importante como para ser mucho más cautos de lo que, que quisiéramos y, desde luego, ser pues, mucho más responsables porque, claro, no tenemos ninguna certeza de que aunque de aquí a agosto falte un mes eh, hay demasiada incertidumbre y que creo que finalmente, como tenemos que tomar decisiones porque luego no tenemos tiempo para llevar a efecto la eh, organización de cualquier tipo de acto, Pues lo más prudente y sensato es hacerlo así. Esta decisión afecta a miles de ilicitanos y ilicitanas que están inmersos o eh, participando de forma activa en las fiestas patronales. Usted dirige una gestora en la que están agrupados pues, todas las comisiones de las fiestas de la ciudad. ¿Qué van a hacer ahora los cesteros? Bueno, pues mira, en primer lugar lo que vamos a hacer es. mantener eh, una reunión que Estamos ya trabajando con el ayuntamiento a ver en qué medida lo podemos hacer presencial de todas las comisiones eh, para explicar con detalle todo lo que se ha venido aconteciendo en estos días y, y luego, bueno, pues el, el calendario que nos queda, porque recuerdo que nosotros seguimos teniendo después de las fiestas de agosto actividades, organizamos un festival juvenil, un festival infantil de música, luego hacemos una gala del FESEL que siempre hacemos en los de noviembre el los primeros de noviembre entonces claro, tenemos que trabajar sobre estos temas y luego bueno pues eh, ver alguna posible acción a nivel en eh, medios de comunicación, en cuanto a redes sociales para que ese espíritu de la fiesta siga vivo sí, bueno. de alguna forma y podamos eh, bueno pues sobrellevar lo mejor que se puede eh, no poder hacer unas fiestas eh, como les gustaría, pero vuelvo a repetir que tiene que imperar el sentido común de sensatez sobre, sobre todo lo que está sucediendo en España, que es bastante grave y que todos tenemos una gran parte de responsabilidad, ¿no? tanto los que organizamos eventos como aquellas personas que, que acuden a esos eventos y que también tienen que tener de responsabilidades sensatos. Ustedes, por lo que he entendido, no van a arrojar la toalla, van a seguir manteniendo el espíritu festero en la ciudad de Ilche. ¿Esto cómo se hace? Porque usted ha, ya ha nombrado medios de comunicación, redes sociales, ¿cómo van a poder mantener el espíritu festero? Bueno, hasta ahora lo hemos hecho en, en este confinamiento, ¿no? A través de las redes sociales... Eh, llevando a cabo diferentes campañas de vídeos cortos de promoción, de recuerdos creo que va a ir todo un poco encaminado a, en eso ¿no? a, a poder mantener vivo el espíritu de la fiesta a base de recuerdos de otros años y a base de sensaciones y, y con la esperanza de que podamos hacer eh, las grandes fiestas en el próximo año 2021, básicamente en eso nos vamos a centrar ¿no? Eh, un poco siguiendo la escena de lo que ha ocurrido con la Semana Santa, con lo que ha ocurrido con otras entidades festeras que, que ya han visto cómo sus fechas de fiestas han pasado y han recurrido pues a, a algunos eh, medios o eh, redes sociales para mantener un poco viva esa llama de esperanza y, sobre todo, pues, por, con la intención de potenciar para que el medio de 21 semanas de fiestas. ¿Podrá haber fiestas en 2021? ¿Pueden ustedes sobrevivir a este año, a 2020? Porque, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a, ¿Van a sufrir un recorte en las subvenciones o no van a sufrir recorte en las subvenciones? ¿Cuál es la financiación en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos la situación es bastante crítica. Nosotros ya tenemos asignada una subvención por parte del Ayuntamiento. Eh, lo que sí que es cierto es que. El, el hecho de que no se lleven a cabo los eh, diferentes actos eh, que se tienen previstos como motivo las ciertas patronales, pues lleva implícito el que las firmas comerciales no las tengamos a nuestro lado en este momento. Eh, y, y también el hecho de que no se organicen desfiles como la charanga, nosotros pues también nos supone una, pues una falta de ingresos importante. Entonces, ese tema económico es otro tema que tendremos que sentarnos a abordar claro. primero las comisiones de fiestas y luego pues trasladar al ayuntamiento cuál es la situación real de las comisiones las comisiones de que también tienen sedes sociales que se han visto cerradas en, desde el 15 de marzo y, y a, hasta la fecha de hoy las aperturas eh, tienen unas condiciones específicas pues como cualquier establecimiento no de capacidad eh, de higiene y claro eh, teniendo en cuenta que todas las comisiones, sus fuentes de ingresos, que pueden ser las, las viajes, la venta de loterías y ese tipo de cosas, se vieron totalmente canceladas desde el pasado 15 de marzo hasta hace un poquito. Bueno, pues es verdad que ha habido una falta de, de ingresos importante y tenemos que hacer una valoración de todo ello. Por eso es importante mantener una reunión con las comisiones la próxima semana para hacer un análisis de la situación real y económica de cada comisión que hasta ahora. Eh, no bueno, la hemos podido testear de una forma certera porque, eh, claro, lo que recibimos pues, son eh, las impresiones eh, de algún presidente, de alguna presidenta que nos llama, nos comenta, pero tenemos que intentar saber la situación exacta de cada uno y cuando hagamos este análisis exhaustivo es pues entonces haremos una valoración concreta y evidentemente nos reuniremos con la concejalía y con eh, pues, no la situación en la que nos encontramos. En ese, en ese aspecto Usted ha calificado la situación crítica pero es verdad que no tienen ingresos por esas actividades que realizan para recaudar fondos con los que eh, afrontar las fiestas, pero tampoco tienen gastos, porque no hay fiestas solo los gastos eh, fijos de las sedes pero supongo que ustedes, el alquiler podrían optar a ayudas al, para el alquiler, si es que pagan el alquiler de las sedes o son sedes que están cedidas por el ayuntamiento, no lo sé No, el ayuntamiento cede una, una instalación para la federación, no para cada una de las comisiones. Las comisiones de fiestas tienen sus locales que los alquilan ellos. El ayuntamiento no hace una cesión a cada comisión de fiestas local. El ayuntamiento cede unas instalaciones a la gestora, como la cede a Moros y Cristianos, como la cede a la Junta Mayor de Copradías, que son los organismos que aglutinan a esos otros colectivos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que valorar y luego en cuanto a respecto a los gastos, bueno siempre hay unos gastos que se siguen manteniendo, eh, no por el hecho de que se hayan hecho fiestas en este caso, pero sí que hay unos gastos que se siguen manteniendo y luego hay comisiones que también han tenido gastos porque a pesar de que fue en marzo cuando se decretó, ...cuando se hace la compra de trajes para las el, para el, el, las reinas y las damas... ...o la compra de telas o, o la adquisición de cierto material... ...para hacer las imposiciones de banda... ...esto no se hace 15 días antes... ...recordemos que las primeras imposiciones de banda... ...estaban previstas para la tercera semana de abril... ...con lo cual apenas un mes antes fue cuando se canceló... ...fue cuando se trajo el estado de alarma... ...entonces sí que hay condiciones que han hecho algunos gastos... ...con respecto a eso... ...es cierto que no se han llevado a cabo las fiestas se van a llevar a cabo, como ya se ha notificado, pero también quiero recordar que de aquí a final de año nosotros seguimos teniendo diferentes actividades eh, programadas a lo largo de todo el año, no solamente la fiesta de agosto, con lo cual todo esto hay que sumarlo y hacer una valoración y hacer un estudio. Bien, estaremos pendientes entonces a esa reunión para ver en qué situación económica se encuentran las comisiones de fiestas, pero de momento eh, ustedes… Acaba de decir que la subvención pública está asignada, con lo que no peligra. ¿Esta subvención da para subsistir en 2020 o al menos también dará para, para seguir participando en campañas solidarias como, como lo hacen? Sí, nosotros ya hemos hecho una campaña solidaria. Tenemos en mente poder llegar a hacer otra más, que estamos pues, pendientes de esa reunión para hacer una valoración y para luego poder eh, tomar determinaciones al respecto y hasta que no hagamos esa valoración genérica y podamos tener una toma de contacto que hasta ahora no lo hemos podido hacer porque sí que hemos hecho un par de reuniones por videoconferencia pero no es la misma operativa que verse presencialmente pues no podemos avanzar más allá en nada o sea, necesitamos saber la realidad para poder eh, actuar ¿no? entonces estamos todavía a expensas de esa reunión Después de la reunión tendremos que hacer una valoración y un análisis y eso es lo que nos vamos a centrar en estas próximas semanas para, para hacer una orientación también de aquí a final de año, lo que nos puede pasar bien, lo que nos puede faltar o no, o lo que podríamos necesitar y con todo esto, pues entonces veremos qué conclusiones sacamos. Ahora mismo eh, es un poco precipitado tomar o hacer cualquier valoración, porque hasta el viernes pues todos teníamos un hilo de esperanza de hacer algo y el viernes ya se tomó esa decisión. A partir de ahí ya podemos empezar a actuar nosotros. ¿Por qué? Eh, bueno, ayer en el Pleno pudimos ver cómo todos los grupos eh, municipales aplaudieron la decisión de suspender las fiestas patronales, lo entendieron, pero hubo algún reproche y es que se llegó... ¿Por qué se ha tardado tanto en adoptar esta decisión? ¿Considera usted que tenían que haberla adoptado antes? Bueno, a ver... Eh, yo no quisiera dir sentimientos, pero... Parece que nadie se acuerda de las empresas que viven del mundo de la fiesta, que son muchas. Empresas de iluminación, de sonido, de escenarios, de alquiler de sillas y mesas, carpas, eh, alquilan carrozas, eh, las charcuterías, carniterías, panaderías que viven en las zonas de los barrios cercanos a las comisiones de fiestas o comparsas de moros y cristianos que también se nutren a la hora de hacer las barras y los recintos festeros, eh, las, las modistas que confeccionan los trajes, los pirotécnicos que lanzan la pirotecnia, creo que no se piensa en estas personas cuando alegremente se quiere pedir rápido, de una forma rápida, eh, la cancelación de las fiestas. Sigo teniendo ese, ese mal sabor de boca de que cuando se habla de la fiesta, automáticamente se piensa en que es diversión, orgullo y derrochar dinero. Y nunca se piensa que hay muchas empresas detrás del mundo de la fiesta. Mucha gente que vive también del mundo de la fiesta. Entonces, creo que esto es lo que a nosotros nos ha llevado un poco a esperarnos hasta el último momento, a ver si había alguna posibilidad, alguna esperanza de hacer algo para, en la medida que se pudiera mitigar esto. Cuando se organiza un desfile, cuando se organiza cualquier tipo de actividad, hay muchos negocios alrededor que también viven de la fiesta. También les supone un aporte importante. Entonces, eh, como te decía antes, sigo teniendo esa actinita porque todavía de, hay gente que piensa que el mundo de la fiesta sirve solamente para quemar dinero y para derrocharlo. Y creo que hay mucha gente que también vive del mundo de la fiesta y a esas personas creo que no se ha pensado en ellos. Como te he dicho antes, en una gran relación de, de comercios o de, de empresas de diferente actividad que, que no van a poder hacer nada porque... Si no se lleva a cabo ningún acto, eh, ellos no van a poder trabajar no Y si la suspensión es inminente, pues eh, se desforza toda posible esperanza. Por eso hemos tardado un poquito más. Pero no cabe duda que la situación real es la que es y que no podemos eh, ir en contra de eso ni muchísimo menos. Tiene que primar, por supuesto, la seguridad y la salud de las personas. Pero vuelvo a repetirte, no lo hemos hecho antes porque queríamos intentar ver cualquier mínima posibilidad para hacer algo, para también ayudar a esas empresas. Pues, eh, precisamente, Fernando Jaén, como presidente de la gestora, no sé si tendrán ustedes estudios para convencer a esas personas que consideran que el dinero que se invierte en fiestas es eh, un eh, gasto superfluo. Eh, ¿Tienen ustedes algún estudio que justifique el, todo lo contrario del impacto económico que tienen las fiestas patronales en la ciudad? ¿Se ha hecho alguna vez ese estudio? Bueno, nosotros personalmente no y entiendo que el ayuntamiento cuando por parte de todos los grupos políticos les pareció bien porque en campaña se lo hicieron, el apostar un poco más por el mundo de la fiesta eh, evidentemente es porque hemos nos he estado durante un cierto tiempo así, intentando hacerles pues, ver que, que hay mucha empresa y mucho comercio detrás de, del mundo de la fiesta y, y yo creo que Un acierto fue el darle un poco más de dinero a la fiesta. También es verdad que la situación actual pues, nos lleva a hacer esas modificaciones y a esos presupuestos que se tienen que derivar en cierta medida para las personas más necesitadas y para el apoyo al comercio, pero sin perder de vista que también es un pequeño motor importante dentro del mundo de la fiesta. ¿no? Eh, por, por, por terminar la entrevista, ¿cuántos eh, festeros, cuántas comisiones de fiestas hay en la ciudad y de cuánto estamos hablando? Hay 20 comisiones de fiestas en la ciudad actualmente y movemos más de 2.500 familias. Bien, pues con esos datos nos quedamos. Es lo que hay detrás de las fiestas patronales de la gestora de festejos. Fernando Ojaen, presidente de la gestora, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.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 Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor José Pancorta 35 y en sanjonalicante.com.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 Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con y Alonso. Y en nuestro apartado de canciones eternas, cuando quedan dos minutos para llegar a las nueve y media, vamos a incluir a la cantante Sarah Bogan, la Divina, una artista que supo dominar cualquier partitura, desde el jazz, el pop, el blues hasta la ópera. Su voz fue premiada con numerosos reconocimientos, incluidos los Grammys. trees, serenade the flowers with their melodies, oh, oh, oh see, there beyond the hill, the bright colors of the rainbow.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 Ahora más que nunca, contigo.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 La Glorieta con Rosmari Alonso. Pasan dos minutos de las nueve y media de la mañana. Tenemos 25,2 grados de temperatura, según se indica en nuestra estación meteorológica de Teleg. Y seguimos con más entrevistas. La Asociación de Vecinos Pinomar ni ha recibido respuesta del alcalde a su, casa, a su carta del pasado 13 de junio, ni les ha convencido la reunión que mantuvieron la pasada semana en la Junta de Participación de la Pedanía, porque no les sirven, dicen, que el concejal de deportes haya dejado para el próximo año, la reparación de las pistas deportivas y no se haya mejorado tampoco el transporte público para conectar mejor la pedanía con la ciudad. Pues bien, de las protestas, de las quejas de los vecinos de la medina tenemos con nosotros para hablar de esas protestas, tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Vecinos Pinomar, Isa Valentín. Muy buenos días, Isabel. Buenos días, Rosmary Como presidenta de la Asociación de Vecinos vamos por partes eh, aún siguen esperando una respuesta a la carta que remitieron, además una carta contundente al alcalde asegurando que están ya hartos de cansar y están ya hartos y cansados de que el equipo de gobierno siga desoyendo sus reivindicaciones, incluso terminaban con la amenaza de tener que forzar la creación de un grupo de segregación de la pedanía, un movimiento segregacionista pues eh, continuamos igual ¿eh? no hemos recibido respuesta a la primera carta que fue del 13 de junio después de la junta de participación el pasado jueves eh, emitimos otra carta otro comunicado eh, se lo enviamos al alcalde y a las diferentes concejalías el pasado sábado y eh, les emplazamos a una reunión en persona eh, queremos hablar, queremos dialogar y queremos exponer en primera persona eh, todos los problemas que hay en la Marina, todas las deficiencias, todas las carencias. Y bueno, eh, seguimos esperando. De momento no tenemos noticias. En esa junta de participación hubo representantes del equipo de gobierno. Eh, ¿No les vale sí. a esos portavoces del bueno, equipo de gobierno? Eh, es que los portavoces no nos dijeron nada nuevo. Quiero decir. Eh, el concejal de Deportes y Pedanías nos volvió a decir que se va a hacer la remodelación del polideportivo, pero que el proyecto está sin hacer todavía, con lo cual, como muy pronto, creo que será para el año próximo o el siguiente. Eh, de todas formas, la remodelación que se va a hacer, o sea, es una restauración, es una rehabilitación. No se va a hacer inversión en nada nuevo, en mejorar las instalaciones. Eh, las instalaciones están a falta de mantenimiento. Esto ha sido sistemático a lo largo de los años y no se invierte para nada. Hay grietas, hay humedades, hay suelo levantado en los vestuarios, las duchas están impracticables. En fin, entonces, eh, como ha habido falta de mantenimiento y de interés en que esto eh, se vaya eh, rehabilitando o se vaya haciendo algo de inversión, pues está en un, en un estado lamentable Y únicamente lo que se pretende hacer es eh, poner al día todo lo que ya hay y arreglar un problema de filtraciones de agua que hay en el pabellón cubierto, que es lo que os comentaba en la anterior vez que estuvimos hablando, eh, que hay un problema de, de, de deslizamientos, de, de, resbal, de resbalarse, de no poder jugar en una pista de baloncesto, en una pista cubierta de baloncesto. Pero en estos momentos, por lo que usted está diciendo, las instalaciones deportivas de la Marina, ¿se pueden utilizar la mitad? Algún, ¿Cómo está la situación? Bueno, no se pueden utilizar de momento porque está cerrado. No se puede utilizar el polideportivo porque está cerrado y todavía no sabemos cuándo se va a abrir. Pero en cualquier caso… Ya le digo que la pista cubierta eh, no se puede utilizar porque hay problema de deslizamientos, no, no se puede utilizar porque te resbalas, o sea, te caes y, y te puede lesionar. Ese por un lado. Por otro lado, los vestuarios no se pueden utilizar porque eh, ya le digo que hay problemas de suelo levantado, de, de, de los desagües de las duchas están también rotos, deteriorados, las gradas están con grietas importantes, eh, con lo cual no sabemos si son seguras en fin, eh, no se puede utilizar. Nos dicen que, bueno, que tampoco es tan urgente porque como no se utiliza, pues no ha habido inversiones. Entonces, bueno, ya le comentaba en la otra ocasión que esto es un problema de la pescadilla que se muerde la cola. Si no se utiliza, no hay inversión y si no hay inversión no se utiliza. Señores, inviertan, señores, remodelen, señores, póngannos una pista de césped artificial que reclaman los chavales y las chavalas de la Marina, que los tenemos jugando en equipos de guardamar, de San Fulgencio, de Santa Pola, dispersos porque aquí no reúnen las condiciones para poder hacer deporte y bueno y eso es lo que reclamamos en cuanto al polideportivo esto eh, lo, lo pusieron ustedes de manifiesto en la junta de participación que ocurrió en esa sí. reunión de qué sirvió entonces no sirvió de nada porque es más de lo mismo se toma nota eh, ya le digo que el concejal contestó que se va a hacer y que esta semana parece ser que venía un arquitecto de refuerzo porque el arquitecto que hay pues, se había dedicado un poco a, a las actuaciones que se van a hacer este año y, y parece ser que, que la obra de, del pabellón cubierto de la Marina eh, lleva, es de envergadura y entonces a lo mejor el proyecto necesita más trabajo, necesita más preparación y bueno, iba a ponerse, según me dijo, iba a ponerse a ello esta semana el arquitecto. En las instalaciones deportivas está este problema, pero ustedes también reclaman eh, por activa y por pasiva el transporte. El que hay sí. no, es suficiente. Eh, no, es, no han, es suficiente. ¿Lo han visto ustedes limitado ahora por el, el tema del COVID-19? Sí, sí. Se suspendieron eh, algunos horarios de los, que, de los pocos que ya hay. Se suspendieron algunos con el tema del, del COVID. Eh, se han vuelto a restaurar, que se han vuelto a poner en marcha. Eh, Pero siguen siendo insuficientes. Quiero decir, hay pocos horarios para venir de Elche a la Marina, hay pocos horarios para ir de la Marina a Elche. Los domingos y festivos no hay, no hay ningún horario, o sea, no hay autobuses para comunicar la ciudad, con lo cual los ilicitanos que quieran venir a la playa de la Marina tienen que coger su vehículo porque no hay transporte público. Y bueno, y la gente de la Marina, los marinenses que quieran ir, por ejemplo, a la ciudad un sábado por la noche, pues es que no hay autobuses que no hay autobuses. Y luego tampoco tenemos el taxi compartido, que es un servicio que tienen en otras pedanías y aquí todavía no ha llegado. Llevamos cinco años pidiendo eh, el cambio de, o sea, la ampliación de los horarios de autobuses, la puesta en marcha de autobuses modernos y actualizados, porque los que hay son del siglo pasado y la puesta en marcha también del taxi compartido, que es un servicio que puede venirnos bien para los horarios por ejemplo, que eh, que no están contemplados en, en, en los horarios previstos de autobuses. ¿Son las principales carencias, el transporte y las instalaciones deportivas? Pues son eh, dos de las muchas que hay, Rosmary, Tenemos el centro médico, que tiene eh, también unas carencias. En, en cuanto a infraestructura, es un edificio que tiene más de 50 años. Eh, está lleno de humedades. Se ha hecho una actuación para hacer accesible el centro médico y se ha llegado justo hasta la puerta, pero no se ha tenido en cuenta que esa puerta no admite que entren sillas de ruedas o que entren camillas, por ejemplo. Entonces, eh, necesita una actuación importante también el centro médico y también lo llevamos reclamando y no tenemos respuesta. Aparte del centro médico, pues las playas. Continuamos con las playas. Las playas necesitan servicios todo el año, no tres meses. para cubrir el expediente. Necesitamos servicios todo el año porque está yendo gente a las playas prácticamente todo el año, si no los 12 meses del año, prácticamente 10 meses. Entonces, eh, los aparcamientos, llevamos cinco años reclamando que el aparcamiento de la playa de la Marina se regule y se cobre los, julio, los meses de julio y agosto, que son los más problemáticos, porque cuando llegan sobre todo los fines de semana o los días más, más conflictivos de, de afluencia de gente o de afluencia de tráfico, eh, la policía local corta el acceso a la playa, al tráfico, y la gente se tiene que dar la vuelta y marcharse. Entonces, eso si normalmente ocurre en julio y agosto, este fin de semana pasado, que ha sido finales de junio, ya ha ocurrido. Sábado y domingo, la policía local ha cortado la carretera de acceso a la playa, con lo cual gente que tenía reservas en los restaurantes se ha tenido que dar la vuelta y con el consiguiente enfado de los dueños de los restaurantes. ¿Qué van a hacer? La lista es larga. ¿Qué van a hacer ustedes? seguir aguantando pues eh, no no vamos a seguir aguantando eh, vamos a empezar con movilizaciones eh, tenemos una reunión de la junta directiva a finales de este mes y bueno vamos a tomar decisiones a ver qué es lo que vamos a hacer y bueno no descartamos tampoco iniciar trámites para conseguir o para solicitar eh, ser una entidad local menor ¿Cuentan también con el apoyo del ALTED? ¿Se van a unir al ALTED? Bueno, tendríamos que reunirnos con ellos. Quiero decir, tenemos eh, buen feeling con ellos, tenemos buena comunicación con ellos. Y, bueno, todavía no lo hemos hablado. Eh, tenemos, claro, someterlo al, a la Junta Directiva y, en cualquier caso, cualquier decisión importante, tendríamos que convocar una asamblea de socios extraordinaria para tomar decisiones. Necesitamos el, que lo apruebe la Junta y la Asamblea, perdón. Y, bueno, son, son cosas que tenemos previstas eh, ir mirando y, bueno, iremos poco a poco. Pues, Isa Valentín, presidenta de la Asociación Pinomar, muchas gracias por informarnos de esas protestas, de esas quejas y de las carencias que todavía están sufriendo los vecinos de la pedanía de la Marina. Muchas gracias a vosotros por vuestra cobertura mediática.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, vamos con la actualidad musical. El pianista más famoso en estos momentos del mundo, Lan Lan, se ha unido al cantante argentino Luciano Pereira para lanzar este año una versión inédita de la canción Me Enamoré de ti, compuesta por Luciano y que se ha convertido también en un éxito en la versión del cantante español David Bisbal. En gente y nuestros mundos son tan diferentes me enamoré de ti ¿qué le voy a hacer y verte sonreír y vuelvo a tener fe me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo a va a morir, a morir. Ik en nu, en nu, en nu, en nu, en nu, en nu, Mi amor y va a vivir y ahora soy una de nuevo. Miro hasta el cielo y cuento estrellas salvo a 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Tenemos ya 26 grados de temperatura y faltan 9 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Nosotros continuamos y vamos a hablar del agua, porque ayer por la tarde la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura aprobó ese trasvase de 38 hectómetros cúbicos correspondientes al mes de junio pero recibió el informe que encargó el pasado mes de mayo para minimizar, dicen, las situaciones excepcionales hidrológicas de esta infraestructura. Un informe que le ha servido al Ministerio de Transición Ecológica para proponer recortes en el nivel 2 del trasvase, es decir, para pasar de 38 hectómetros cúbicos a 27 mensuales y lo justifica argumentando que con esta reducción se van pues, también a reducir las posibilidades de cerrar el canal y se podría mantener esa media histórica de desembalses. Pues bien, para que nos explique esta propuesta de ajustar las reglas de explotación del acueducto, tenemos con nosotros al presidente de la Comunidad de Riegos del Levante y también vicepresidente del Sindicato Central de Regantes, Javier Berenguer. Muy buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. ¿Son buenos días para los regantes eh, tras conocer esta propuesta del Ministerio? Bueno, eh, la verdad es que tenemos que ser un poquito cautelosos. Yo, precisamente, eh, ahora mismo estaba, acabo de recibir el informe de CEDEX. Eh, no he tenido tiempo de leerlo entero, ¿no? porque lo he recibido hace diez minutos escasos. Y, bueno, tenemos que valorarlo, tenemos que ver qué es lo que… Eh, Qué es lo que dice, ¿no? Y en principio, bueno, a pesar de que tenemos que revisarlo bien, eh, a priori no nos, no, de alguna forma, hay cosas pues, seguramente que pueden ser muy buenas, como es el tema de que si es verdad que vamos a estar más tiempo nivel 2, esto eh, nos daría más garantía de, de que, como el nivel 2 no tiene que tomar la decisión la ministra, pues eh, tendríamos esa garantía de que de que no estaríamos siempre expectantes a ver cuál es la decisión del político que en cada momento esté. ¿no? Y luego, por pues lo que tú has comentado, eh, según el estudio, pues eh, es verdad que incluso parece que nos beneficia, porque nos iba a dar una garantía de, de tener más recursos, de que la media de los recursos sería superior a la que estamos recibiendo ahora. ¿no? Pero ya te digo que todo esto yo lo acabo de recibir y hay que verlo muy bien y comprobarlo también incluso con nuestros números para ver que de verdad eh, se pueda cumplir esto y, y ve qué ocurre. Pues precisamente para que beneficie a los regantes del Levante, ¿eh, ¿por qué se tiene que recortar de 38 a 27 hectómetros cúbicos el nivel 2? Bueno, si aquí lo único que está el estudio que han hecho es que parece ser, según la información que tenemos por parte del Ministerio, es que se le, se le, eh, se le encomienda a CEDES que, que haga ese estudio para ver... Eh, se tendría que reducir eh, ese trasvase en nivel tres el nivel eh, perdón el nivel el dos para estar más tiempo eh, digamos que no, no entremos en el en, en nivel excepcional que está tanto nivel 3 como nivel 4, no y según ese informe de Cedes pues dice que son 27 kilómetros cúbicos realmente bueno por pues ya te digo pendiente de valorar muy bien si al final del, del vemos que podemos tener esa media o incluso subirla, pues, eh, pues por, desde luego que por nuestra parte bienvenido sea. ¿eh? Porque evidentemente nosotros lo que queremos es tener una garantía de agua. Y si, si esto de verdad demuestra que vamos a tener esa garantía de agua, en principio a priori no nos perjudica. Pero se han mostrado cautos y esto es porque, Evidentemente, porque son porque veteranos que... son veteranos en la materia y esta propuesta viene ahora cuando se está revisando el plan de cuenca. ¿Por qué ahora y no esperar a reflejarla en esa revisión del plan de cuenca de Tajo? ¿Por qué? Sí, bueno, yo por ejemplo esto también he tenido oportunidad de, de, de preguntárselo al secretario de Estado eh, si en este caso habían tenido en cuenta la posible revisión de los, caudales, eh, de los caudales ecológicos del Tajo. Evidentemente me dijo que no, que ellos habían contado con lo que teníamos hasta ahora y que, claro, todo esto lo que no sabemos es, eh, claro, eh, qué va a pasar si, si después elevan el, el, los caudales ecológicos. Evidentemente ya no se va a cumplir lo que este informe decide y ya será otro y habría que pensar en, otras, en, en, en otros números, no los que, los que tenemos ahora mismo. Claro, eso sería una trampa. Si elevan los caudales psicológicos en el tajo, ¿en qué situación nos encontraríamos? Eso es lo que no sabemos, porque no, el informe de CEDES no ha contemplado esa variable todavía. Esa variable no la tiene. Entonces, no sabemos. Como no sabemos tampoco si se va a elevar de 6 a 7 o a 8 o, o a 14, no lo no sabemos. La propuesta que hay, en, esto está todavía en estudio todo. Pero, claro, evidentemente, si se sube de, de 6 a 10… Pues bueno, evidentemente vamos a no tener agua, eh, y, y, y bueno, tanto de una forma como de otra, ¿no? Ya, si nos mantenemos igual y nos suben eso ya, sin haber tocado la regla de explotación, si suben el caudal ecológico, evidentemente los caudales eh, transvasables bajarían, vamos, pero considerablemente. ¿Saben ustedes, eh, los ribereños eh, han aplaudido esta medida, este recorte del nivel 2? Eh, sí, nos consta de que sí, que parece que ellos están muy contentos y eso era una pequeña, eso es lo que nos eh, nos da una, no sé, nos sospechábamos, el, no, no sabemos el por qué, ¿no? pero claro, el, es, es demasiado pronto ahora para valorar, como te estoy diciendo, hasta que no cojamos y lo leamos, ya te digo, son 56 páginas de de informe y, y hay que valorar o sea, verlo uno a uno para ver que si el informe, yo entendemos que el Cedex debe de ser independiente, y que todos los datos que ha puesto en el informe sean correctos ¿no? y, y hay, hay que estudiarlos muy bien. Hay que estudiar entonces esa letra pequeña. Eso es. Bien, pues esa es la situación. Gracias por aclararla. Pero, ¿cuál es la situación ahora de...? De los regantes de, del Camp Delche. Estamos, bueno, estamos recibiendo esos desembalses de 38 hectómetros cúbicos, bueno, una parte de esos 38 hectómetros cúbicos para regadío. Sí, sí, evidentemente la situación este año es inmejorable, ¿no? Llevamos ya cuatro meses consecutivos de nivel 2 eh, y ahora eh, mañana entramos ya en, en el mes de julio y volvemos a estar en el nivel 2, ¿no? Con lo cual, en eh, el mes de julio van a tener, van a probar otra vez eh, nuevamente. Eh, Bueno, no sé si en este caso ya será con las nuevas normas, porque esto sabemos que lo quieren llevar al Consejo de Ministros, pero bueno, eh, no estoy seguro si lo van a poder llevar en el siguiente o ya sería para más adelante. Pero también estamos nuevamente en nivel 2, en el mes de julio, ¿no? Con lo cual serían cinco meses consecutivos. En eh, nivel 2, eso significa que son, como has comentado, 38 hectómetros cúbicos, de los cuales para la comunidad general son 5 cada mes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, teníamos esos 25, que como ya hemos comentado en muchas ocasiones, ya llevamos desde marzo así, eh, bueno, nos está dando cada vez eso, más garantía para tener agua, la garantía del agua para todo el año. Y esto, eh, estamos en un ciclo húmedo, por tanto, no seco. Eh, ¿Esto significa que los pantanos los tenéis eh, a tope? Eh, ¿Los proyectos para la planta desalobradora, para conectar nuevos embalses, para reutilizar las eh, aguas depuradas? ¿Cómo están? Bueno, nosotros, eh, como siempre en estas fechas, ya estamos empezando a, a llenar el embalse de crevillente para que cuando acabe el año hidrológico lo tengamos a tope, como todos los años, ¿no? para tener, siempre tenemos esa reserva de 10 de metros cúbicos que tenemos en el embalse y, bueno, siempre empezar el año hidrológico con el embalse a tope, pues te nos da esa, esa seguridad, ¿no?, para iniciar el año hidrológico siguiente. Eh, luego, eh, por ejemplo, lo que estás comentando, se han hecho varias, eh, varias obras por parte de la lleneta valenciana que nos están nos están mejorando sobre todo la captación de agua del río segura, con lo cual estamos ahora mismo también eh, actuando sobre, sobre el río para, para intentar conseguir la mejor calidad de agua eh, del río. ¿no? Y ahora mismo se está, se está recogiendo agua de más o menos buena calidad. Todo esto va encaminado también al futuro, cuando ya tengamos en, plan, en marcha la planta desalobradora nuestra, que ahora mismo es verdad que hemos estado durante todos estos meses de confinamiento a pesar de que estábamos eh, trabajando desde casa, hemos estado trabajando mano a mano con la Allende Valenciana para, para ya tener eh, estos proyectos, de, de, sobre todo tener la autorización ambiental, que es lo más complicado. Y todo esto pues, ha seguido su curso y seguimos trabajando en ello. ¿Se pueden dar plazos ya de la adjudicación de las obras para la planta desalobradora, que sería un buen recurso para tener autoabastecimiento de agua de riego? Pues, eh, plazos ahora mismo no tenemos porque, bueno, todos sabemos que la administración es un tema complicado, ¿no? El tema ambiental es muy complicado. No sabemos los plazos. Lo que sí que sabemos es que vamos, tenemos esta garantía de agua, eh, en este, en este año y probablemente ya para el año que viene. Y esto nos da esa tranquilidad y esa seguridad de poder trabajar sin, sin mucha presión, ¿no? Porque, porque evidentemente cuando, cuando surgió todo esto, que llevábamos 11 meses sin recibir ni una gota de agua de trasvase, pues te presiona y te condiciona muchísimo. ¿no? Ahora, de, de alguna forma, pues tenemos esa tranquilidad de que te, vamos a tener agua y vamos a poder trabajar eh, de una forma más, más segura y con más garantía. Eh, son las diez y un minuto tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de TELCH. Estamos en plena entrevista con el presidente de Rigos de Levante, Javier Berenguer y también con él es eh, vicepresidente del Sindicato Central de Regantes. Lo hemos querido entrevistar hoy precisamente porque ayer por la tarde el Ministerio de Transición Ecológica proponía recortar el nivel 2 del trasvase Tajo Segura de pasar de los 38 hectómetros cúbicos a los 27. Queríamos recoger una valoración. Se ha mostrado cauto en la misma, porque hay que estudiar la letra pequeña de este cambio que propone el Ministerio de las Reglas de Explotación del Acueducto y ahora mismo nos estaba explicando los trámites que se están siguiendo para poder construir esa planta desalobradora con el fin de tener garantías de recursos hídricos del segura para nuestros regantes en futuros ciclos de sequía, porque ahora tenemos un ciclo húmedo. Estábamos hablando de la planta desalobradora, todavía no hay plazos para construirla eh, han conseguido la autorización medioambiental y quería también hablar de otro de los proyectos que también ustedes eh, están, eh, apuestan por él y es la reutilización de las aguas depuradas, por ejemplo, las aguas del Rincón de, la, de León, de las de, depuradoras del Rincón de León. ¿Este proyecto está aparcado o siguen ustedes en marcha? No, bueno, nosotros eh, ya tenemos una, una concesión de allí del Rincón de León de 2,7 hectómetros cúbicos y allí, bueno, es verdad que nos falta hacer una... Eh, ahora mismo se está trabajando ya, porque por el tema eléctrico, porque allí no teníamos, no teníamos nosotros eh, electricidad, ¿no? Con lo cual teníamos que llevar un, un generador eléctrico, que nos, la verdad es que, bueno, cuando ha hecho falta lo hemos llevado y lo hemos puesto en marcha. Pero en estos momentos estamos esperando a ver si por parte de la Generalitat Valenciana le hemos hecho una propuesta de a ver si nos conseguimos poner allí nuestro, digamos nuestro contador de luz en este caso, para poder ponerla en marcha ya cuando nos haga falta sin ningún problema. ...y en ello estamos ahora mismo trabajando junto con la planta... ...para, para, para lo, lo más pronto posible tenerla en marcha con nuestra, con nuestra energía ya directamente. También ha citado que la Generalitat Valenciana ha realizado obras... ...para mejorar la aportación del agua del Segura... ...la aportación eh, en los embalses de Poniente y Levante del de Hondo... ...de este parque natural... Precisamente el otro día, la semana pasada, estuvimos hablando con los ecologistas y nos eh, han propuesto que eh, se vuelvan a desecar esos embalses, al menos el de Poniente, para combatir esa especie invasora que es la carpa, porque han visto que hay una recesión en el número de aves y, sobre todo, de aves que están en peligro de extinción, como la malvasía cabeciblanca, por la presencia de nuevo de las carpas. ¿Ustedes tienen o tienen previsto desecar alguno de los embalses este año bueno, o el próximo año? Bueno, nosotros ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Cuando ha hecho falta hacerlo, sobre pues, todo por temas ambientales, lo hemos hecho sin ningún problema. Y nosotros estamos trabajando directamente con, con el director del parque y con el presidente, con Vicente Sansano, y estamos, hablamos, hablamos todos los días con ellos. Si llegamos a la conclusión de que hay que, de que desecarlo para, para sea, de alguna forma garantizar estas especies nosotros no vamos a tener ningún problema como no lo hemos tenido nunca no hay Las aportaciones del Segura supongo que habrán aumentado durante estos días, no solo tenemos el agua del Trasvase sino también del Segura en el Hondo ¿Javier? ¿Hola? ¿Javier Berenguer? No sé si lo hemos perdido Estaba comentándole si las aportaciones del de Segura se han aumentado en estos últimos días ¿Me escucháis? Ahora sí, pero antes no. Sí. al haber hecho estas actuaciones. No, no, no eh, se entrecorta. No sé dónde está usted situado, pero se entrecorta. Vamos a intentarlo de nuevo. Uh, el, el, ¿Cuáles son los niveles en el Parque Natural del Hondo de las aportaciones del Segura? Como hemos comentado, eh, se han hecho estas actuaciones. Eh, en lo que es en la, en, la, en la donde captamos el agua, que lo que nos ha permitido es que podamos eh, obtener mejor agua todavía. no Con lo cual, vamos a seguir cogiendo el agua toda la que podamos, el agua de calidad, y vamos eh, a, a intentar mantener los mejores niveles en, en los embalses para, para mantener, sobre todo, la biodiversidad. ¿Cuál es la situación del Parque Natural de Londo? Ya sé que es competencia de la Generalitat Valenciana, pero ustedes son propietarios eh. ¿Cuál es la situación medioambiental en estos momentos? Bueno, yo independientemente de, de que la carpa, que eso siempre ha estado, eh, la calidad que tenemos, eh, seguimos manteniéndola. El año pasado se vació también el envase de Levante, se mejoró la calidad. Si tenemos que hacer la, esta actuación también… No, no podemos continuar, Javier, eh, supongo que... No, es que ni, ni puedo intuir lo que iba a decir sobre la situación eh, de Londo, la biodiversidad que hay en el Londo, supongo que será bueno el estado del Parque Natural de Londo, por lo que he intuido, pero tenemos que poner el punto final porque se entrecorta demasiado esta entrevista, no sé qué le ocurre al teléfono. Pues sí, ponemos el punto final porque no lo escuchamos. Nosotros continuamos, no se vayan porque ahora hay música. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, GESdemo, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Maderera Ilicitana, Restaurante Catona, Juan Agullo Citroën, Nautic Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Salones Agullo Alonso, Caracter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Materia Vescano. Recuerda, este martes a las 9 y cuarto, Elche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 Waar de brasa van je huis en hierin tussen ons, eviteren we kaarsmunt de mogelijkheid van de verspreiding van Covid-19. Niet no verlaat deze ones, depositeer ze in de o of Aquest gest, en de is een conseil durbaar en de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 Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Che Sor José Alcorta 35 y en SanJohnAlicante.com. La glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de la ronda de noticias, para aquellos que han besado a alguna chica y les ha gustado, les dedicamos la siguiente canción de Katy Perry. I got so brave, drink in hand, lost my discretion.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 Pues con esta sintonía empezamos aquí la ronda de noticias... ...y lo hacemos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. En una jornada en la que vamos a hablar y mucho de hostelería. En realidad, una semana que va a estar marcada por los hosteleros... ...por sus reivindicaciones y por cómo se presenta el verano... ...sobre todo a partir de ahora. Ayer hubo pleno municipal, fue el último lunes del mes... ...se pusieron de acuerdo los concejales... ...para sacar adelante unas ayudas al sector de la hostelería... ...también a los comercios para poder pagar el alquiler sobre todo porque como saben no han tenido ingresos durante el confinamiento la bronca política estuvo en qué partidas recortar para sacar esas ayudas finalmente va a ser de partidas como Cultura, el PP también criticaba el plan de pedanías que se reduce bastante la cuantía, aunque el gobierno decía que una cosa es ese plan de pedanías que sigue adelante y otra cosa es el mantenimiento de instalaciones que sí que se puede ver recortado porque el plan de pedanías por otro lado sí que hará inversiones en esas zonas que no es el casco ur urbano de la de la ciudad. Precisamente hemos tenido eh, hoy mismo a la presidenta de la Asociación de Vecinos Pinomar, que no está nada contenta y ya está asegurando que van a movilizarse porque en la reunión de la última reunión de la Junta de Participación que tuvo lugar el pasado jueves en la Marina, el concejal de Deportes y de Pedanías las explicaciones aportadas no convencieron a los vecinos que ven cómo año tras año el mantenimiento de las pistas deportivas no se realiza con lo que eh, siguen cerradas las instalaciones deportivas siguen sin tener ampliación de horarios del transporte y siguen sin tener aparcamientos, eh, mejores aparcamientos en, en las playas en fin, con una larga lista y, y por supuesto siguen sin tener un mejor centro médico Es una cuestión ahora mismo de prioridades, todo lo que se va a invertir obviamente en las pedanillas no puede ser porque parte es para paliar los efectos del COVID, pero al mismo tiempo explica el equipo de gobierno que es una cuestión casi de nombre ¿no? Porque... Pues aquí lo ha dicho claramente la presidenta de la asociación, de la asociación Pino Amarre y es que en la próxima reunión van a adoptar movilizaciones, el acuerdo de movilizarse y además de empezar los trámites, los trámites para convertirse en entidad local menor. En cualquier caso, en el fondo de la cuestión está esa inversión en pedanías y eh, dice el equipo de gobierno que es casi una cuestión de nomenclatura porque es verdad que se reduce la partida general para el mantenimiento de pedanías y que eso puede parecer que vaya menos dinero para algunas zonas del municipio, pero en realidad sí que va a seguir habiendo esas inversiones municipales que prometen desde el equipo de gobierno, como decía ayer el concejal precisamente de Pedanías, Vicente uh -huh. Alverola. Alverola. Alverola, pero um, una cuestión es que no está en el apartado de Pedanías, sino en el apartado de mantenimiento. Son cuestiones de nombre que sí. quizá, dice el concejal, es lo que no le convence a los vecinos. En cualquier caso, en cualquier caso el equipo de gobierno presentó un plan de Pedanías de 7,2 millones Exacto, de euros. No Y es lo que dicen que es la hoja de ruta que van a seguir. Todo esto venía porque, como decimos, eh, se tuvo que recortar dinero uh -huh. de otras partidas, entre ellas fiestas, que como saben, se También ha quedado... También hemos hablado de ello con Fernando Jaime. Se ha quedado prácticamente a cero con el, la suspensión total de las fiestas de agosto, incluida la Nid del Alba, que finalmente ni la palmera de la Virgen se va a lanzar. Y todo ello para convertirlo o reconvertirlo en esas ayudas al sector de la hostelería. No es casualidad que ayer, el mismo día en el que se eh, hizo ese pleno en el que se votó esas ayudas, por la tarde, en el centro de congresos también, que fue donde se hizo el pleno municipal, la Asociación de Hostelería... Presentó su nueva imagen corporativa, se presentó como una nueva entidad y de hecho a partir de ahora es colectivo de hostelería. Si podríamos aplicar ese eslogan del gobierno central que dice que de esta pandemia saldremos más unidos y más fuertes, bueno, pues un caso claro en Elche es la hostelería. Hasta ahora habían nacido varias, varios movimientos, digámoslo así, durante los últimos años, incluso décadas, que habían intentado aglutinar a la hostelería, ojo, no al comercio, ¿eh? a la hostelería de nuestra ciudad, con varias asociaciones de restauración, incluso por zonas, se hablaba de la, la serie de Santa Yusia, pero ninguna llegó a acojar, pues ha sido la pandemia y ha sido precisamente eh, la solidaridad en el sector el que ha provocado que ahora sí que sí se sí haya formado esta asociación que ayer presentó sus estatutos, su hoja de ruta, en un acto en el que contó con la presencia del alcalde que dijo que ahora es vital el dar confianza a los consumidores para que vayan a las terratas, para que vayan a los locales. Pues el que hayas contado precisamente esa primera reunión de la Junta General de esta recién constituida Asociación de Hostelería, da pie para advertir a los oyentes y a los telespectadores que en cuestión de minutos a las diez y media tenemos también aquí vía telefónica al presidente de este colectivo. Nos habló Francisco de las fiestas en esa reunión, pregúntale por las por fiestas supuesto, la patronales valoración. Por cierto, en eh, las fiestas se verá seguramente el tema del análisis de este jueves en Teleels, porque hablaremos precisamente con el sector hostelero, al igual que con el sector festero, a ver cómo han tomado el que finalmente no vaya a haber ningún tipo de acto. Es verdad que es para evitar aglomeraciones, Ajá. pero al mismo tiempo ha supuesto pues, bajar las expectativas, un poquito el ánimo de la Ajá. ciudad al decir que no habrá fiestas este de, año. De momento, Fernando Jaén ya nos ha dicho que están en una situación crítica las comisiones de fiestas porque todos los ingresos previstos con esas actividades festeras se reducen a cero. También es verdad que no va a tener gastos durante las fiestas. O sea, de... También le he preguntado, pero dicen que sí, que los gastos de mantener, de mantener gastos, las comisiones, siempre hay, siempre las hay gastos, sedes. Es verdad. Eh, es bastante. Y si, y si hablamos, eh, me ha dicho, lo tengo por ahí apuntado, dos mil y pico familias y treinta y pico comisiones de fiestas. Es una situación complicada. Va a ser un verano un tanto complicado. De ahí que la asociación, está muy complicado. Sí. De ahí que la asociación nueva de hostelería pues, haya pedido nuevas medidas. Y hoy, dentro de una hora, en el Ayuntamiento se va a presentar una nueva campaña precisamente para fomentar Entre los consumidores, el que salgamos a las terrazas, salgamos a los bares, salgamos y consumamos en Elche. Es verdad que no lo haremos durante las fiestas. Hasta ahora, pues, teníamos muy claro el calendario. Durante sí. julio, pues, era discreto. La primera quincena de agosto era un boom en la ciudad. Y la segunda quincena de agosto, pues, siempre estaba muerta nuestra ciudad. Bueno, veremos cómo se comporta este verano. Y el ayuntamiento va a intentar hacer esa campaña para ver qué es lo que cambia. Lo que sí que sabemos es que los medios de comunicación como nosotros que tenemos un archivo que eso es un tesoro, vamos a tener un papel importante en las fiestas patronales porque vamos a mantener ese espíritu festero vivo según ha señalado el presidente de la gestora de festejo, se va a apoyar en los medios de comunicación y en las redes sociales para mantener ese espíritu y recordar es que a años anteriores las fiestas Hay una, una fiestas. cosa importante en cuanto a las fiestas y me estoy el medio tono informativo, pero bueno, te lo cuento <risa> es, igual. es que tú eres el encargado de las fiestas, durante sí. años llevas los últimos años llevas en, retransmitiendo en directo. En directo los la, actos festeros, los claro. desfiles. Pero me he dado cuenta de una cosa, y es que es verdad que se han suspendido los desfiles, se han suspendido los actos. ¿no? Pero las fiestas van a seguir. O sea, el, eh, la semana 15, de fiestas claro. va a seguir existiendo en el calendario. Vamos a pasar por el 7 de agosto, vamos a estar en un 8 de agosto, vamos a estar en un 9, en un 13... En un 14, en un 15 de agosto. Ahí, lo has, ahí has dado, 13, 14 y 15 de agosto. Entonces, ahí ahí eh, es ¿qué, qué pero, vamos pero a hacer? Pero incluso desde el 7. O sea, el el mm. 7 va a existir y no va a ser un día normal. ¿no? no va a haber desfiles, no va a haber actos, no va a haber pólvora. ¿Pero qué va a haber? Bueno, pues va a haber fiestas y esas fiestas se van a vivir a través de Teleelch. Y hasta aquí puedo leer. <risa> ¿Tú sabes qué contentos se van a poner los vecinos que año tras año tienen que abandonar sus casas porque tienen su recinto festero en las calles? Bueno, pues este año no sé, que algún vecino ponga, el lado positivo. ponga la música de teles fuerte y a lo mejor también así tengan un poquito de bueno, en cualquier caso no veremos qué es lo que... Para quienes quieran descansar durante las fiestas porque trabajan al día siguiente. Bueno, pero Telef tendremos un papel clave, como sí. siempre lo hemos tenido. Lo tratado. iremos poco a poco desvelando durante las uh -huh. próximas semanas, pero habrá fiestas. ¿Y habrá qué fiestas. más tenemos? Volvemos a la agenda informativa. ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy también se va a hablar, y mucho en los próximos días, de agua, porque uh -huh. ayer los regantes recibieron un jarro de agua fría, mejor bueno, dicho. He sí, porque hay. Hemos entrevistado a Javier Berenguer. Se ha mostrado cauto. Sí, con el tema de... Muy cauto. Nueva... Eh, no, por la letra pequeña. Sí, por eh, Quieren cambiar. La letra pequeña de, de... Vamos a poner en contexto a los sí, oyentes vamos. que nos estén oyendo. El Ministerio para la Transición Ecológica propuso ayer por la tarde reajustar las reglas del trasvase Tajo Segura con la idea de reducir esas situaciones que muchas veces estamos contando, ¿no? Que el trasvase llega a una situación de excepcionalidad. Bueno, pues no quieren que tantas veces se llegue a esa situación excepcional del trasvase y que pues, esa explotación se mantenga más tiempo en el nivel 2 sin variar de, de nivel. Para ello, lo que propone es que ese nivel 2 eh, se rebaje y sea de mandar 38 hectómetros cúbicos a 27 los envíos en, en esa franja. ¿no? En, eh, siempre hablamos de hectómetros cúbicos al mes, ¿no? que uh -huh. es, nos mandaban 38, quieren que nos manden 27. El Ministerio sostiene que con esta nueva redistribución mensual de los envíos de agua se mantendría la media histórica de desembarque para el abastecimiento de los regadillos y habría una mayor regularidad porque se reduciría el objetivo de reducir casi un 5% la probabilidad de que se tenga que cerrar el trasvase eh, uh -huh. cuando no se alcanza ese nivel. Con lo cual, eh, cogió por sorpresa a muchos regantes. A partir de ahora pues, van a tener que ver si, si, esta primera, si esta situación se va a mantener en el tiempo o va a ser algo excepcional durante este año. No tiene que ver con la pandemia, sino tiene que ver con las lluvias caídas. Y segundo, tienen que ver qué les conviene más, porque eh, ya hay quien habla de movilizaciones, pero hay quien dice también que puede ser bueno, porque es verdad que se rebaja un poco, de 38 a 27, sí. los hectómetros cúbicos al mes que se mandan de agua, pero es verdad que al mantenerlos en ese nivel de 27 es posible que se mantengan durante todos los meses sin pero que ahí está se cierre el problema. Grifo cuando es se baje posible, de 38. ahí está el problema. Y también hay otro problema muy grave. No sé si es se, se, que bien, se ha entendido bien, porque quien perfecto. no sea regante le puede costar un poquito el, el entender. Bueno, sí, es que hasta se, ahora eso. siempre nos mandaban 38 cuando se bajaba eh, de cierto nivel de agua en, el, en la cabecera de, uh -huh. de donde, de desde donde nos mandan el agua, entre peñas y, y buen y día. día. Cuando, nos, cuando baja de una uh -huh. cantidad, cierran el grifo y no es que no manden 37, es que no mandan nada. Efectivamente. Claro, a partir de ahora dicen, bueno, ¿y si no ponemos 38? ¿Y si ponemos 27? ¿Os mandamos 27 todos los meses, pero de esa forma no se va a cerrar el grifo uh -huh. durante los próximos meses? Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno Menos agua, sí. pero más tiempo, más agua. Pero... Ya, pero ¿por qué viene ahora este recorte? ¿Por qué? Porque llevamos cinco meses seguidos que nos están mandando 38 hectómetros cúbicos en nivel 2. Y ahora dicen los ribereños, ¿eh? nosotros no queremos que, nos, que mandéis tanta agua para allá, para el Levante. Venga, vamos a intentar rebajar. Los han puesto muy contentos a, a quienes no quieren dar el agua a, al Segura, a los regantes del Segura. También es verdad que es una forma luego, de intentar parar esa querella que, que los ribereños estaban, incluso que bueno, lle, llevaron hasta Europa y hasta hasta las Naciones Unidas creo que han, han llegado para pedir que... Llevan años, una querella tras otra, ¿eh? llevan años así. Complicado el tema. Guerra. Sí que es complicado, es muy complicado, pero lo más complicado se es que nos avecina ahora en, el, en la revisión, en la aprobación del plan hidrológico de la cuenca del Tajo, porque si el gobierno dice de subir el caudal ecológico del Tajo, ya no tenemos, ya nos quedamos sin, sin trasvase. Eh, en fin que no se pueden cambiar las reglas de juego así de repente, tan rápido. tan rápido, pero es verdad que hay que ser cautos porque quien, han presentado, quien ha presentado el informe técnico son técnicos, no políticos, y se supone cierta independencia a ese organismo que ha presentado el informe que sirve al ministerio para cambiar las reglas de juego y recortar, reducir los envíos que se están produciendo mes a mes. Ocurra lo que ocurra, lo contaremos aquí en Teleels Radio, sí. en teleels.es y en nuestro informativo Tele. Un último apunte, antes de dar paso a, al tiempo, lo dirá ahora Bordonado, atención, porque eh, se establece el aviso amarillo por temperaturas máximas, por encima de los 38 grados en nuestra zona, para mañana 1 de julio desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Me aviso uh -huh. amarillo, mañana a partir de las 12 de momento es lo que acaba de eh, poner la M. Sí, es importante la alerta y Salva, también antes de dar paso a la crónica deportiva, ¿qué tenemos hoy en previsiones? Porque tenemos una visita a las excavaciones arqueológicas de la Alcudia. Sí, está claro. En las últimas semanas estamos viendo cómo el ayuntamiento está intentando dar esa imagen de reactivación de todos los sectores de la ciudad después del confinamiento. Eh, hemos visto fotos, nunca mejor dicho, del de equipo de gobierno visitando obras. En este caso también van a visitar las excavaciones de la Alcudía que se ponen en marcha tras los meses de parón. Saben que estaban encontrando diversas eh, zonas nuevas estaban excavando zonas nuevas en la Alcudia se tuvieron que parar y ahora se han vuelto a retomar, están ahora mismo visitando ese parque arqueológico está nuestra compañera Marga García allí también se va a presentar esa campaña que comentábamos al principio de esta ronda sobre la hostelería y estamos muy atentos también a las reacciones a todo lo que ocurrió ayer en el Pleno porque fueron seis horas de debate, hubo muchas cuestiones que pasaron desapercibidas porque la atención se la llevó ese debate sobre las modificaciones del presupuesto para sacar adelante las ayudas al la alquiler de la hostelería. Y, por ejemplo, se habló de el SAMU que una vez más, un año más, en verano, se va de él a Santa Pola y la oposición, cuando está en la oposición, pide que no se vaya, pero luego cuando están en el gobierno no hacen nada por impedirlo. Esa cuestión del SAMU saldrá durante esta semana. Pues es muy importante. Y también se hablará se de otras necesita... cuestiones que que uh -huh. pasaron ayer también un poquito desapercibidas. No del todo, pero sí que pues, se habló como de la palma blanca, que ayer se aprobó una modificación también del presupuesto para dar unas ayudas a este sector único en el mundo, propio aquí de al, Elche. Al final son 50.000 euros o 100.000. 100.000 euros. El equipo de gobierno proponía 50.000, era lo que nos uh -huh. dijo hace una semana el concejal de promoción turística y promoción económica, uh -huh. Carles Molina. Ayer el PP llevó una moción por valor de 200.000 euros, finalmente se pusieron de acuerdo el PP y el Partido Socialista para eh, pactar unos 100.000 euros y ayudas al sector de la Palma Blanca. Pues están de enhorabuena. Salma, muchas gracias, te has quedado solo hoy, por lo que veo, Marga, la tienes en la Alcudia y Ciar. También está cubriendo diversas noticias, desde luego que hoy es un día muy ajetreado y, atención, tenemos un informativo de Telenit de solo ocho minutos. Porque está el partido del Elche Club de Fútbol que vamos a dar esa retransmisión desde este estudio de Tele Elche Radio en directo a partir de las 10 menos cuarto. El Elche contra el Cádiz contado por nuestro compañero Paco Gómez y todo el equipo de marcador. Pero tú sabes que la información nunca sobra nunca. Gracias. <ríe> en Gracias, Salvador Campello Y nosotros ahora nos vamos a la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene esta noche en el Martínez Valero un auténtico test de altura. Los de Pacheta se miden al líder de la categoría, el Cádiz, que pondrá a prueba los reflejos del conjunto ilicitano tras su empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Un Elche que va a seguir defendiendo una jornada más plaza de playoff. Y es que los rivales directos se empeñan también en tropezar. Está siendo una auténtica carrera de cojos para agarrarse a esos puestos de playoff. El Rayo Vallecano perdió anoche frente al Alcorcón, que se ha colocado séptimo, empatado con el Elche, pero por golaverás, los ilicitanos mantienen la sexta plaza. Y es que en todos los sitios cuecen habas. Los dos primeros han perdido, lo hizo el Cádiz, y ayer el Zaragoza no aprovechó el patinazo, el patinazo del líder y volvió a perder en casa, en esta ocasión, frente al Huesca, que ha sido el gran beneficiado, el Zaragoza, segundo, eh pierde todo lo que gana fuera de la Romareda para el partido de esta noche 10 menos cuarto en el Martínez Valero Pacheta cuenta de nuevo con cinco bajas los lesionados ...Oscar Gil y Víctor Rodríguez... ...que en breve podrían volver... ...según el técnico Blanquiverde... ...además también de Claudio Medina... ...que sigue con molestias... ...y Nuque en Fulú... ...descartado para lo que resta de temporada ...tras pasar por la mesa de operaciones... ...y por sanción Dani Calvo... ...el técnico se plantea... ...el jugar o no con tres centrales... ...si lo hace será Manu Sánchez... ...el que acompañe a Gonzalo Verdú... ...y a Josema... ...un partido clave... Porque si los ilicitanos son capaces de ganar al líder se reafirmarían en esa sexta o quinta plaza. El Girona tampoco está para tirar cohetes y también perdió en esta jornada. Por otra parte destacar que el equipo masculino del Elche Club de Fútbol Sala, el I de France, se quedó a las puertas del ascenso a primera división. Ayer en la final del playoff perdió por cuatro goles a tres ante el Antequera. Aún así, los de Juan Carlos Guillamón han hecho una extraordinaria temporada. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ya cerramos esta ronda de noticias con esa alerta que nos comentaba Salvador y que Vicente Bordonado nos la va a detallar en su crónica meteorológica. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, hoy despedimos el mes de junio con más calor que ayer. Durante esta noche, temperaturas nocturnas que en el sur del Camdaels no han bajado de los 20-21 grados. Noche tropical, también en la ciudad una mínima que ha rondado los 21 grados. Y en Santa Pola la temperatura nocturna no ha bajado de los 24 grados. A primeras horas, algunos intervalos de nubosidad de tipo bajo, sobre todo en la franja litoral, conforme vaya avanzando la jornada, tendencia a cielos poco nubosos o de despejados. Viento en calma por la mañana A partir de media mañana, mediodía Se activará el viento de componente este Con rachas en torno a los 30 km por hora Y hoy alcanzaremos temperaturas más elevadas que las de ayer En buena parte del territorio Máximas que van a rondar los 32-33 grados Mañana miércoles Comenzaremos el mes de julio Con calor intenso Y es que nos llega la masa de aire tropical continental Para garantizar por un lado la estabilidad atmosférica y por otro el ascenso de las temperaturas, un ascenso que se verá intensificado gracias al viento de componente sur con rachas en torno a los 30 kilómetros por hora que nos va a acompañar durante buena parte de la tarde aquí en la ciudad esperamos una máxima que va a rondar los 35 grados una mínima que el, durante esta próxima madrugada no bajará de los 22 grados en pedanías de interior como Algoda o Matola alcanzaremos temperaturas por encima de los 37 grados. A partir del jueves sin embargo ya se retira o retrocede ligeramente la masa de aire cálido, las temperaturas diurnas quedarán en torno a los 32 grados mínimas que no bajarán en la ciudad de los 24 grados. Viernes, sábado algunos intervalos puntuales de rugosidad sobre todo de tipo bajo temperaturas máximas que van a rondar con el viento de componente marítima los 29-30 grados Hasta luego Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 38 minutos, tenemos 27 grados y medio de temperatura y hemos llegado a la última de las entrevistas programadas. La difícil situación por la que atraviesan los propietarios de restaurantes, pubs, bares y cafeterías debido a... Al cierre de sus negocios durante esos meses que duró el confinamiento les obligó en elche a agruparse y crear una asociación de hostelería. Ayer se llevó a cabo la primera reunión oficial de su Junta General a la que acudió el alcalde y el concejal de promoción económica. En ella se puso de manifiesto la necesidad de tener una voz unida que represente al sector porque son muchos los frentes en los que hay que trabajar y grave la crisis económica en la que nos encontramos. Su presidente es Francisco Javier Mora. Muy buenos días, a quien saludamos. Buenos días. Buenos días, Romari. Y nos encantaría que nos dijera o nos detallase esa hoja de ruta que ayer se puso sobre la mesa. Pues nada, nos juntamos casi 100 asociados, eh, lo que es una cantidad bastante importante a nivel de hostelería en Elche y sobre todo de estar unidos que yo creo que hacía falta una, una hostelería una asociación de hostelería en Elche y nada eh, yo creo que por todo esto que está pasando por toda la información por todo lo que eh, es, ocurre con el covid y, y con la gente pues yo creo que hacía falta y nada la hoja de ruta es trabajar unidos eh, estar juntos hacer mesas de trabajo para, para ayudarnos y y para proponer eh, cuestiones y temas y problemas eh, ayudar también al tema de pedanías porque por ejemplo Torriano hay mucha hostelería en Torriano y no están unidos y aquí cabrían todos hay unos cuantos asociados de, de Torriano y es eso trabajar para para los pequeños para los grandes para todos y también para el ocio que es el yo creo que más perjudicado todavía y nada bien contento por por lo que transcurrió ayer la, la reunión Claro, fue una reunión que se realizó justo el día en que se aprobó una nueva modificación presupuestaria que no se ha olvidado de este sector, de la hostelería. ¿Se hizo adrede el, el que coincidiera eh, esta reunión, esta primera reunión de la Asociación de Hostelería con un pleno ordinario donde se ha aprobado esas ayudas para el alquiler? Pues la verdad que no, porque la pusimos hace dos semanas para que la gente se se pudiera eh, ir, para que pudiera ir, se pudiera ordenar su día, para que pudiera asistir, y la verdad que no, eh, vimos allí en la otra sala que estaba el pleno, pero vamos, no, no había coincidencia, queríamos también empezar un poco el mes de julio, eh, antes del mes de julio, para empezar ya a, a actuar con la asociación, entonces no, no tenía nada que ver, sí que sabíamos que iba a haber El pleno y que iban a aprobar porque nos dijeron que estaba ya, nos pasó borrado para comprobarlo el tema de las ayudas y, y se iba a hacer ayer. Eh, no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Las ayudas que ustedes han pedido al Ayuntamiento de Elche son las que les han concedido? Eh, en un principio, sí. Eh, el, el millón de euros ese para, para la ayuda del alquiler es lo que pedimos y el tema de las terrazas y… Eh, es lo que, nos han, lo que nos propusieron y le propusimos nosotros y nos han dado, sí. Hemos alcanzado la nueva normalidad y con estas ayudas, ¿en qué situación se encuentran los hosteleros de Elche? Pues, eh, pues va... Eh, estamos bien. Eh, falta un poco más de confianza en la gente y un poco más de, de que salga la gente que todavía no ha salido. Eh, también llega verano gente que se nos va, pero gente que viene, porque esta semana que ya hemos tenido eh, gente de fuera se ha notado un pelín ya eh, que vamos eh, por buen camino y yo creo que ya este mes se va a convalidar ya la gente que, que falta por salir que tiene un poco de miedo, pero yo creo que vamos poco a poco trabajando y, y yo creo que dándole confianza a la gente para que pueda, pueda asistir a nuestras casas y a las terrazas y a los restaurantes del interior y Y yo creo que vamos a ir poco a poco. Si este es el diagnóstico, eh, falta de confianza de algunos clientes para volver otra vez a las terrazas, a los restaurantes, a las cafeterías, ¿eso se traduce en esa campaña de promoción que quiere lanzar el ayuntamiento para ayudarles a ustedes? ¿A petición de ustedes se produce esa campaña? Pues la verdad que no, porque eh, no nos habíamos reunido con ellos. Ayer se acercó el, el alcalde a saludar a saludarnos a todos. Y entonces eh, dijo ahí unas palabras con el tema de confianza, pero, pero la verdad es que no habíamos hablado con ellos y entonces eh, la verdad es que eh, ha sido un poco eh, de agradecimiento de, de que vayan a hacer una campaña de confianza porque yo creo que falta transmitirle entre todos eso eh, a la gente para que, para que pueda volver a, a la normalidad dentro de cómo está la situación del, del COVID. ¿Los trabajadores de los ERTES están ya todos rescatados, están a mitad? ¿Y qué valoración hacéis de que se haya aprobado esa medida, no por parte del Gobierno local, sino del Gobierno central, de prorrogar los ERTES hasta el 30 de septiembre? Pues la verdad que bien, porque eh, no todo el mundo está al 100%, trabajando en el sentido de que todavía no hay trabajo para todos, y la verdad que bien, porque puedes ahí jugar un poco, eh, trabajando un poquito más, esforzándote un poquito más y manteniendo otra persona en el ERTE para que el, eh, puedas trabajar sin tener que tener, sacar toda, toda la plantilla, porque de momento no hay, eh, llega verano, llega, la gente se va a las playas y está la ciudad eh, con el tema también de fiestas. Eh, vamos a ver cómo pasamos un poco el tema, pero yo creo que en los ERTE es bien para poder eh, trabajar con lo justito, apretarte un poco y, y ir sacando poco a poco a la gente si, si te hace falta. ¿Y qué valoración hacen ustedes de la decisión que se adoptó también la pasada semana por parte del alcalde y de los antes festeros de suspender ya definitivamente todos los actos de las fiestas patronales de agosto? Bueno, eh, es normal porque eh, conforme se están viendo los rebrotes en otros sitios, eh, yo creo que es normal. Eh, no sé ya lo que se iba a hacer realmente, algo de la de anís la del alba se iba a hacer, pero claro, como aglutina tanta gente en las terrazas, eh, se han visto obligados a anularlas, porque está ahí nosotros. Queremos, eh, con esto de la confianza, queremos, eh, hacer una propuesta al Ayuntamiento de fiestas, de, de cortar calles, hacer eh, música en, en, en plazas, eh, poder trabajar eh, tranquilamente con todas las medidas de seguridad y, y que la gente viva un poco, que son fiestas, pero pero que la viva con seguridad y, y, y entonces recordar a la gente que ya, aunque no haya fiestas, no haya moros, no haya eh, charanga, <coughs> no haya ni de la va por lo menos que vean que la roa, por lo menos, eh, sigue está y, y el, día, el día de la Virgen. Entonces eh, vamos a hacer un plan, presentarle un plan para poder trabajar este, estas fiestas eh, con lo que podemos y lo que nos dejen y con toda medida de seguridad para que el pueblo ilicitano eh, se sienta como que son fiestas, ¿vale? que las hemos perdido, pero que, que estamos en ello. O sea, ¿no renuncian ustedes a una especie de nido de la roa con las barras en las calles? Es que eh, lo, al, unas palabras que nos dijo el alcalde ayer eran esas, que había que tener medidas de seguridad. Entonces, claro, vamos a plantear en una mesa de trabajo que, que queremos abordar con ellos, qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer para que la gente no, no se tan en tanta cantidad. Porque queremos cortar calles, eh, queremos sacar mesas a la calle, la, a las terrazas, para, para que haya mejor ambiente, eh, y poder trabajar a gusto, pero claro, hay que ver la medida de seguridad. Entonces, hasta que no, eh, entre todos, resolvamos ese tema y demos, aportemos ideas. Eh, más adelante lo, lo sabremos. Eso es en cuanto a agosto, pero ahora los fines de semana se están cortando algunas calles. ¿Son las calles eh, que ustedes quieren eh, esa peatonalización provisional del fin de semana? Esas calles ya las propusieron ellos hace un mes y se, está, se siguen cortando. Nosotros hemos propuesto otras, eh, por ejemplo, la calle Barrera, que estamos ahí a la espera de que nos contesten que hay cuatro locales que la calle Barrera se podría cortar perfectamente y no tiene mucho tráfico para los locales que tenemos ahí de la asociación y, y tenemos más propuestas. Entonces, estamos esperando que, que Vía Pública nos lo, nos lo conceda para, para el corte y poder pe, eh, sacar mesas a la terraza los fines de semana. Pues han empezado ustedes a rodar. Enhorabuena, felicidades y toda la suerte del mundo para conseguir las reivindicaciones de un sector como el de la hostelería. Gracias, Francisco García Mora, presidente de la asociación. Muchas gracias, Diego María. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 ...con Rosmar y Alonso... ...cuando faltan 10 minutos... ...para llegar a las 11 de la mañana... ...y terminar el programa La Glorieta... ...vamos con un poco de música... ...porque con las alas del alma... ...que desplegaron al viento... ...en pleno confinamiento... ...artistas de varios países... ...hemos disfrutado de esta bella canción... ...de la cantante argentina... ...Julia Cenco... ...con las alas del alma... Desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante. Y me muero de miedo, pero sigo adelante con las alas del alma. Desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida. Al amor no reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las zannas. Salas del alma desplegadas al viento. Más allá del asombro, me levanto entre escombros sin perder el aliento. Matteiru kara, zo iki kaze, kowakute mamae ni mukatte yu. Las alas del alma desplegadas al viento atesoro la humano quando tiendo las manos a favor del encuentro as coisas mais puras que eu me alimento, meu pão de ternura com as asas da alma. Desplega Las del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de sucorda injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida con las alas de la vida. Mij allá de la historia de las vijas, sin gloria y sin olor, ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma. Desplegadas de alma.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 Con Rosmar Alonso. Queda un minuto para poner el punto final al programa La Glorieta de este martes 30 de junio, último día del mes. Nosotros nos vamos y lo hacemos con Rosalía y el rapero Travis Scott porque ambos estrenaron nueva canción y videoclip hace ahora un mes. Con su música les decimos adiós. En unos segundos estará con ustedes nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos. Hasta mañana. De familia no la tienes que escuchar. Lo que puedo con lo que puedo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más, más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una un haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni een amigo nuevo, ni een haría. Pasome la carga, pa'n noé. Eh? Tot no's, para la vacía. Vivía, vivía, do'n chévita. Me mandó sta duro, dinamita. Tot tuba de pierta la nuca. Vestía de negro, como pica. Vivía, vivía, do'n chévita. Me mandó sta duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medirabre azúcar. Esa mami. As soon as she. She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have more. I know it's sweet, I like that. Mm. Straight up. I got word that it's wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it pressure, you get this word right when you come in town. Need you right here. Oh, you're the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. Yeah. No, you got problems, but it's not fair.